La princesa resplandeciente. Hace mucho, mucho tiempo vivía un rey que cayó muy enfermo debido a un malvado encantamiento. Solo existía una cosa que podría salvarle. Bien, ¿cómo está? Este es un encantamiento muy fuerte y solo hay una medicina que pueda curarlo. Pero es muy, muy difícil de conseguir. Dígame cuál es, doctor... Iré hasta el fin del mundo para encontrarla Hace falta tierra de la madriguera de una liebre La madriguera debe tener por lo menos 10 años Y la necesitamos dentro de 3 días Encontraré una madriguera Pero ¿cómo sabré la edad que tiene? Bueno, tendrás que arriesgarte El príncipe salió al bosque para encontrar la madriguera de una liebre Cabalgó mucho tiempo pero no vio ni una sola liebre. Hasta que de repente, una liebre se cruzó en su camino. El príncipe saltó de su caballo para seguir a la liebre y corrió detrás de ella. Pasado un tiempo, entró en una cueva. Una cueva que pertenecía a un gigante malvado. El gigante vio al príncipe. Bueno, vaya, ¿qué tenemos por aquí? a oh, un príncipe... ¿Cómo te atreves a entrar en mi cueva? Necesito tierra de la madriguera de una liebre. Por favor, déjame coger un poco. La vida de mi padre depende de esto. Volveré y después puedes castigarme todo lo que tú quieras. Pero de momento, por favor, déjame seguir a la liebre. ¿Crees que voy a dejarte marchar? No irás a ninguna parte. ¡No! ¡Deja que me vaya! ¡Déjame ir, por favor! Durante dos días y dos noches, el príncipe permaneció encerrado. Hizo todo lo posible para salir, pero no pudo. Estaba realmente preocupado por su querido padre. La segunda noche, la caja se abrió de repente. El príncipe hizo una mueca al ver una extraña luz y después vio a una doncella. La dama más brillante que jamás podía haber existido en el mundo Soy la liebre que seguiste el otro día El gigante me ha encantado De tal manera que me convierte en liebre de día Y recupero mi verdadera forma durante la noche Rápido, el gigante está afuera Huye antes de que regrese y coge esta tierra de la madriguera de una liebre para tu padre. Vete ahora. Muchas gracias, princesa. Dime, ¿cómo puedo ayudarte? Corre, escápate de aquí. Y cuando tu padre esté bien, sal y ve a conocer el mundo y encontrarás una manera de ayudarme. Ahora vete. El príncipe hizo lo que le dijeron Entró en el palacio y salvó la vida de su padre Y luego, como dijo la princesa Decidió deambular por el mundo Padre, ahora que estás bien Hay una promesa que debo cumplir Lo entiendo, hijo La princesa me salvó la vida Así que te permito que hagas todo lo necesario para ayudarle Tengo que deambular por el mundo Pero no lo haré como un príncipe Creo que lo haré como un joven normal Y veré qué oficio puedo aprender Muy bien, te deseo lo mejor, hijo Y espero que vuelvas pronto Entonces, el príncipe salió del palacio Como un joven normal y corriente De repente, una noche se encontró Con un pescador en una posada Oye, hola, joven Nunca te había visto antes aquí. ¿Eres nuevo en la zona? Sí, estoy intentando aprender un oficio. Entonces, ¿por qué no vienes conmigo? Unas manos fuertes como las tuyas serían de gran ayuda. ¿Te gustaría convertirte en pescador? Claro, no veo por qué no. Entonces, el príncipe se fue con el pescador y aprendió su oficio. El príncipe trabajó muy duro y el pescador estaba muy contento. Cuando llegó el momento de que el príncipe siguiera su camino, el pescador le dio una red. Esta red me la dio un mago. No hay pez en el mundo que pueda romperla. Llévatela tú. Muchísimas gracias. Y entonces, el príncipe siguió su camino. Cuando tenía hambre, pescaba. Cuando necesitaba dinero, vendía pescado. Y así, siguió vagando, hasta que finalmente llegó a un nuevo reino cuyo palacio brillaba gracias a miles de luces brillantes durante la noche. Le preguntó a un transeúnte al respecto. «Hola, señor. Soy nuevo aquí. Por favor, dígame, ¿por qué está el palacio decorado de esa manera? ¿Se celebra algo especial esta noche?» «Oh, el palacio brilla así todas las noches. El rey, como padre orgulloso, celebra la belleza de su hija. Y el rey desafía a cualquiera... A que encuentre a una dama que brille más que su hija Nadie ha llegado con noticias de una princesa más hermosa que la nuestra ¿Pero por qué darle tanta importancia a la belleza? Es solo el orgullo de un padre Nuestra princesa está muy familiarizada con todos los tipos de deportes y las artes Pero secretamente ella desea que alguien encuentre a una mujer que brille más que ella... ...para que su padre termine con todo esto. Ella pasa muchísima vergüenza. Tal vez yo pueda ayudar a la princesa. Entonces el príncipe fue a la corte del rey. Alteza, conozco una doncella que brilla tanto como el sol. ¿Tú, un simple pescador, conoce a una princesa que brilla más que el sol? eso es. Muy bien, pues te doy una semana. En una semana tendrás que estar aquí. Oh, vaya alteza, no estoy muy de acuerdo en que una dama demuestre su belleza. Si la traigo aquí para hacerle un favor a tu princesa, prométeme que la recibirás como si fuera una auténtica dama de honor. Te doy mi palabra, pero ten en cuenta que si no la traes aquí serás... Duramente castigado De acuerdo Entonces el príncipe regresó al bosque de su reino Y encontró el camino a la cueva del gigante Pero por más que lo intentó, no pudo encontrar una entrada Todo estaba inundado Y era imposible poder acceder a la entrada de la cueva El príncipe decidió sumergirse en el agua cuando de pronto escuchó una llamada príncipe espera ¿Quién eres tú? Yo soy la madrina de la princesa Y sé que tú eres el príncipe del que ella me ha hablado ¿Cómo me has reconocido vestido como un pescador? Ella me dijo que tienes los ojos sonrientes ¿Dónde está ella? Cuando ella te dejó salir El gigante se enfadó tanto con ella que la encerró en la misma caja en la que te había encerrado a ti. Y cuando ella no tiene forma de liebre, no puede salir de la cueva porque todo a su alrededor está inundado. Así que ella debe permanecer en la caja. El agua está custodiada por un enorme pez salvaje. Yo sé cómo entrar en la madriguera que ella hizo Al convertirse en liebre Pero no se puede salir por ese mismo camino No te preocupes Tú solo entra en la cueva Y métete en la misma caja que ella La caja es de madera Así que flotará Yo soy un buen nadador Podré sacaros fácilmente de allí Pero... ¿Qué pasa con el pez? Tengo una red Que ningún pez por fuerte que sea podrá romper Así que no te preocupes por eso Ve con la princesa ahora Entonces la anciana entró en la cueva A través de la madriguera Y se metió en la caja de madera con la princesa El príncipe echó la red en el agua Y el pez quedó atrapado en ella El príncipe nadó hacia la cueva Y sacó la caja Pronto salieron del bosque El príncipe me ha salvado, muchas gracias Sí, princesa, pero tengo que pedirte un favor Sí El príncipe les contó a la princesa y a su madrina Todo sobre el rey y su hija Nunca te habría pedido que me acompañaras allí Pero escuché que la princesa está cansada de que el rey se jacte de su belleza Y desea que alguien más hermosa vaya al reino Para que sus días de miseria se terminen ya de una vez por todas Sí, lo entiendo Y por supuesto que voy a acompañarte Es bueno que el rey vaya a organizar una fiesta esta noche Yo volveré a ser yo misma ¿Cómo puede romperse el encantamiento que te hizo el gigante? Se puede romper si camino a través de una niebla de oro Entonces viajaron al reino Pero cuando llegaron al palacio, el príncipe hizo una extraña petición. Cogió una caja de madera y le pidió a la princesa que se metiera dentro. Después fue con la caja al palacio. ¿Dónde está esa doncella que dices que es más bonita que mi hija, eh? Alteza, está aquí en la caja. ¡Ja, <risa> ¡Qué buen chiste! ¡La resplandeciente dama está en la caja! ¡Pues a mí no me parece divertido, jovencito! Solo deme un momento, Alteza. ¿Puede dejarme un poco de polvo de oro? Le aseguro que podrá castigarme todo lo que quiera. Pero tenga paciencia conmigo, deme unos minutos. ¡Muy bien! Traed un barril de polvo de oro El polvo debe colocarse en tubos por los que hay que soplar De modo que se eleve como una niebla dorada Alteza, estamos perdiendo el tiempo Si es así, lo va a pagar caro Pero por ahora, confiemos en su palabra Entonces el polvo de oro fue metido en los tubos Y cientos de guardias soplaron a través de ellos. De modo que el polvo se levantó como una espesa niebla dorada. Cuando la niebla fue lo suficientemente espesa, la madrina abrió la caja y la princesa salió. Cuando atravesó la niebla dorada, su encanto finalmente se rompió. Y toda la corte quedó hipnotizada por su inmensa belleza. Mi señora... Eres la mujer más bella del mundo. ¿Lo ves, padre? Ahora, por favor, deja de ensalzar mi belleza delante de todos. Ahórrame esta vergüenza diaria. Soy mucho más que una mujer bella. Eh, lo siento, querida. Oye, pescador, ¿cómo has logrado esto? El príncipe le contó al rey toda su historia sobre la princesa. El rey les ayudó a regresar al reino del príncipe, donde se casaron y vivieron felices para siempre El gigante nunca volvió a molestarles, pero ellos también tuvieron cuidado de no acercarse a su cueva nunca más Y el rey aprendió finalmente que la belleza no lo es todo